Buenas estamos aquí con el señor Fernando Platas, que nos va a platicar un poco sobre esto. Muy buenos días, primero agradecerles la presencia a todos ustedes, de verdad para mí es un honor estar aquí por invitación del señor rector, Jesús muchísimas gracias por, por tu invitación. Créanme que quedarse con la experiencia no vale la pena, lo que hoy les quiero contar es los pues, 23 años de carrera deportiva que me aventé, se van rapidísimo, empecé a los 8 años, me retiré a los 31 Y al final del día, lo que quiero que ustedes escuchen es la lista de cosas que a mí me funcionaron. Algunas no me funcionaron y fueron experiencia. Pero bien decía un buen amigo que la lista difícil no es lo que tienes que hacer para poder triunfar, sino la lista difícil es lo que no tienes que hacer, no cometer errores para poder triunfar. De manera muy rápida, pues la primera pregunta que siempre tengo es ¿por qué clavados? ¿Por qué no un deporte como más normal, no? Algo que estuviera en la cancha de fútbol, de básquetbol, en fin. Y me encantaría decirles que yo soy parte de un proceso de la estructura deportiva en donde se va desarrollando los talentos y, lo, y una vez que se detectan los talentos se llevan una selección nacional. Bueno, me encantaría decírselos. La verdad que mi historia de vida es, me topé con mi deporte, de pura casualidad. Yo era un niño que empecé en el Instituto Mexicano del Seguro Social mi papá dice que soy hijo de gobierno al 100%, porque empecé en el Instituto Mexicano del Seguro Social, después pasé al Comité Olímpico Mexicano, a la CONADE, y ahí me retiré. Así que dice que soy además su hijo más barato, ¿no? Eh, empecé en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mis papás me llevaban, ¿por qué? Porque querían un niño sano, mi mamá es asmática, así que a mi papá les preocupaba el tema de salud. Nunca llevaron a mis hermanos, mi hermano mayor Enrique, mi hermana y después su servidor, Nunca nos llevaron con la idea de que fueran a centroamericanos, a panamericanos. Mis hermanos fueron muy buenos nadadores, empezaron a los cuatro años de edad, aprendieron a nadar, fueron a centroamericanos, a panamericanos, récords nacionales, pero nunca nos llevaron por eso. Nos llevaron por un tema de salud, querían tener chavos sanos. Y mi papá insistía en que yo hiciera un deporte. Pasé por la natación, pasé por el fútbol, pasé por el básquetbol, aunque no lo crean, pasé por voleibol. Pasé por todos los deportes, pero yo tenía una estrategia fenomenal, que a lo mejor muchos de ustedes también la tienen. La primera semana le echaba todas las ganas, pasaba esa semana, llegaba con mi papá y me, le decía, ya no me gusta. ¿Y qué hacen nuestros papás con todo el cariño? Te cambiaban de deporte. Pasa un tiempo y me dice mi papá, mira, todo niño le gustan ver las caricaturas, las galletas, un vaso de leche, estar medio de vago, ¿no? No hay problema. Me dice, pero llego a la casa un día, a la casa de todos ustedes, y me dice que mi hijo estuviera viendo las, las caricaturas con un plato de galletas, con un vaso de leche, pues normal. Me dice, me preocupé cuando te veo parado de cabeza. Y sin dejar de estar parado de cabeza, agarrabas la galleta, te la comías y luego el vaso de leche. Me dice mi papá, dice, lo primero que pensé, este va a ser un vago. Me vuelve a agarrar mi papá, me lleva a la unidad Cuauhtémoc y me dice, te inscribí en otro deporte. Me dice, mi sorpresa fue que en esa lista de deportes ya habías pasado por todos. El último que sobraba decía clavados. Me toma a mi papá, me escribe a la, a la clase de clavados. Yo me acuerdo perfectamente llegar, había una mesa, te subían, te estiraban las piernas, veían las puntas. Yo ni sabía qué estaban haciendo. Yo de repente volteo al trampolín de un metro y empiezo a ver que brinca un niño y de repente así dando brincos sale, da una vuelta y cae al agua, dije ¿qué, qué pasó ahí? y de repente se sube un chavo a la plataforma de 5 metros llega a la orilla, brinca, da giros y cae al agua pero lo que me quedó marcadísimo fue llega un cuate a la plataforma de 10 metros se para de manos y de parado de manos da una vuelta Me volteo con el entrenador, mi primer entrenador, Salvador Sobrino, y le digo, yo quiero hacer eso. No sé qué sea, pero quiero hacer eso. Me topé con mi deporte, sí, pero la verdad es que me enamoré de mi deporte. Mi deporte, y la verdad tengo que hacer una pausa, tengo que presumirlo, no puedo evitarlo, está en mi sangre, está en mi ADN, el deporte de los clavados es un deporte donde México es potencial, Donde desde 1940, Ni sus papás habían nacido, hasta la fecha somos potencia mundial. Obviamente, si les digo a ustedes nombres como Iván García, Germán Sánchez, Pablo Espinosa, Laura Sánchez, les suenan perfectamente, ¿no? Si ¿Sí los conocen o no? Bueno. Y si les digo Antonio Mariscal, Joaquín Capilla, Álvaro Gagiola, ¿no les suena, va? Todos ellos fueron mexicanos desde 1940 que están dentro de los ocho mejores del mundo. Joaquín Capilla es el máximo ganador de medallas de todos los tiempos. Son cuatro medallas olímpicas que tiene un solo atleta. Un solo atleta, una de oro, una de plata y dos de bronce. Dos veces abanderado a la delegación. Cuando viene un campeonato mundial que va a ser en pocos meses, en julio, para ser exactos, julio-agosto de este año en Kazán, Rusia, México enclavados. Es una posibilidad de medalla. Y de verdad se los digo con mucho gusto porque es trabajo de mucha gente. Y mi primer entrenador, Salvador Sobrino, que es el que ven ustedes ahí, me enseñó eso. Me empezó a enseñar la historia de mi deporte y de repente yo llegaba al albergue y me decía, mira te voy a presentar un cuate que estaba entrenando con él. Y me dice, él es Carlos Girón. ¿Le suena el nombre? Sí, algunos va, algunos otros no. Carlos Girón es medalla de plata en Moscú 80 que debería de haber sido oro, pero es medalla de plata en Moscú 80. Y yo, ah, pues tanto gusto, señor, ¿no? Me encantado. El cuate ese que ves, el güerito ese que está en cinco metros entrenando, ese va a ser medallista olímpico. Y yo, ay, ¿cómo se llama? Jesús Mena. Y de repente me trae un señor canoso, ya vestido de trajecito, algo similar, y me dice, el señor se llama Joaquín Capilla. Yo aprendí de mi deporte que los medistas olímpicos son de carne y hueso y que son personas como las que vemos todos los días la diferencia es que tienen muchas gracias por su tiempo y esperemos volverlo a contactar